Estás escuchando Y es El programa En Radio Crash Dedicado al tecno Y a los sonidos oscuros Del underground rítmico Este al parecer Y el primer Eh, programa de este nuevo año que Kentama hoy Y aunque estamos un poco con la garganta jodida No por nada que ver con la fiesta Porque la gente que eh, seguimos el tecno Somos gente bastante sano Sino un poco por toda la contaminación Que nos están echando en la zona este de este decisión Y que prácticamente nos está afogando A los vecinos que vivimos allí Pero eh, intentaremos eh, solventar estos problemas físicos y pondremos eh, más música. Eh, entabamos ya con una novedad en vinilo, hoy vamos a tener varias. Eh, se trata de un danés eh, con Nomatu Run Baje y un danés que debuta con un STP llamado Ingentak Til Systemet. Y este hombre, pues, eh, eh, ya bastante conocido en la escena eh, tecno por ser. en la, te, en la escena tecno de Dinamarca, quiero decir, por ser eh, un DJ bastante habitual y muy dado a los sonidos industriales y, y ruidosos. Y hasta ahora no, no grabó ningún disco y este es el primer venilo con el sello Hectocern. y bueno el, el sonido un poco de este disco es bastante eh, potente muy industrial y ruidoso un poco como la trayectoria de DJ de, de este hombre vamos a poner el tema eh, I am de SOLUTION. excelente el tema este de eh, Rune baje el productor danés que entama ahora con este P, un ep que tiene una portada también muy guapa cosa rara porque a veces eh, la verdad que en el tecno no se cuiden casi nada las portadas y a veces son bastante son inexistentes la fechu y en aquí sale una foto de un nunca peruzado eh, en un archivo eh, bastante sugerente la foto y de reunivaje vamos de un productor nuevo vamos con alguien ya muy conocido que no necesita ningún tipo de de presentación eh, vamos a poner el último EP de AFESTWIN eh, que son dos temas bastante largos y un poco un compendio de estilístico de todo lo que abarca este productor mítico, que es referencia fundamental de cualquiera que tiene un poco de interés por el, por el tecno, la música electrónica o la música en general. Vamos a poner el tema que me parece que está en la cara, se llama Noel Season Six Cirque Mix 2, ahí va. como podéis oír este tema de Afe Twin, un single EP que sacó este último, estos últimos meses y que bueno, sigue demostrando que, pues que tiene mucho que ofrecer y que me la pena todavía seguir escuchándolo matar en el Primavera Sound este año con, compartiendo cartel con otros veteranos como Slayer o grace jones <risa> también estará el adulto Racing, pero unos cuantos escalones más para <risa> y bueno si tenéis oportunidad de verlo seguramente será todo un espectáculo vamos con gente menos conocido tratase de luciano la mana y cosimo damiano juntos tienen un proyecto que se llama asalto industriali que como su propio nombre indica pues es bastante cañero industrial y ruidoso eh, también así de corte bastante radical por lo menos en los títulos de de las de canciones eh, precisamente tiene un en el disco que tenemos aquí en vinilo que es otra novedad que tenemos viene un recorte de un título de una canción que se llama Contropotere y viene el mismo logo que de un grupo punk de Nápoles de los 90 que se llamaba también así Contropotere con lo cual ya, ya hay una referencia que para mí y es suficiente. Y bueno, tiene eso sonido bastante industrial y también un poco ácido como este tema que se llama DDT y que va a sonar ya estos Yeren asalti industriali luchano Lamana y cosimo damiano que como podéis escuchar opten más bien por por un sonido con sustancia que por un sonido excelentemente bien producido y que suene todo perfecto esto recuerda un poco más el rollo de los primeros 90 más ácidos y les da, les da un toque así un poco gochu que para mí la verdad que queda queda muy bien y le da un poco de colorín que lo que falta muchas veces en en ciertos productores de techno que suenen todo tan limpio y tan guapo que que todo bastante igual y bastante escéptico y un productor que no ya sigue el griego Restir plagona sin duda para mí uno de los eh, productores de este año pasado es un eh, productor que tiene dos AKs, <ríe> ninguno Y47, eh, uno YR6 Plagona, que lleva para, para esto que va a sonar ahora, que es y un poco industrial y experimental, y bastante también cercano al noise, y luego otro Plagona para algo estrictamente más tecno, más de club, eh, exclusivamente. Pero a mí, la verdad, el, el nomatu que más me gusta ahí es Plagona y son temas también que se pueden pinchar en cualquier fiesta. Este que viene aquí está en la, la cinta Non Serbian, una cinta muy guapa que os recomiendo, que salió este año también y también con tema muy político de corte anarquista. Y este tema que va a sonar se llama Five Sisters, hagan de char. Este era Restit Plagona Un compañero eh, Anarquista que desde Grecia Falleste Musicón Y que os recomendamos plenamente eh, Si lo buscáis Por ahí Seguramente Tenéis oportunidad de, de Conseguir Les Tintes Que suelen estar en el bancam. Y de, de Grecia Vamos a ni más ni menos que Sevilla aunque este hombre vive en Berlín y una de las referencias cimeres del tecno actual eh, tratase de SNTS y su último disco que nos trajo el Papá Noel Negro eh, este es Navidad y se llama Luz Inside con una portada guapísima de un roxo pálido con una mano una mano puesta en la cara llena de sangre seca la foto y bastante impactante muy guapa y bueno el, el disco y un, un lp o sea dos 12 pulgadas que sería un lp clásico y sigue un poco la tónica de stns es un sonido bastante Particular, muy novedoso, mezcla un poco todo, movión de capes, industrial con rollos más hipnóticos. Bueno, yo creo que consigue darle un sonido muy personal y en directo y todo un espectáculo. Sale todo ahí encaperuzado, con una careta y unos lentilles eh, así reflectantes o. Parece como los huellos de un yobu Y bueno, vamos sin más Vamos a pinchar varios temas de este disco El primero que va a sonar se llama Limited Perception era SNTS y curioso porque este disco eh, como la mayoría de, lo, de las producciones que te puedes atopar en un que te pegan una hostia en la cara de lo altas que están este disco un poco tienes que ponerlo tienes que subir el volumen bastante para pa apreciar realmente toles Eh, texturas que, que tienen y, y escucharlo bien fuerte este opta un poco más por por guardar la calidad de de la grabación eh, y no restringirla un poco al subir tanto el volumen que y una tónica que de todas las producciones de, de ahora que si parece que, que no suena Eh, altísimo no, no vale y sin embargo se trata tan solo de subir un poquitín el volumen y este disco pues da más vacío que que eso, que la, que la mayoría de lo que puede escuchar eh, hoy en día pero subiendo un poco eh, recobra un poco todo su eh, todo su esplendor y vamos con otra novedad que Para mí también es de lo mejor de del año este pasado eh, tratase de bar este sueco que y cofundador de no Electronics y que ya pusimos varias veces sacó dos trabajos en, a la vez el nordic flora part one y nordic flora part 2. y bueno lleva bastante un estilo lleva bastante el estilo del de siempre Eh, quizás un poco más destinado al, al club, pero vamos, tiene todos los matices de de este producto sueco que que graba casi siempre en directo y bueno, tiene un estilo muy peculiar y muy que aquí en este programa nos presta abondo. Vamos a poner el tema de la parte primera. Eh, I think I die for you. el sonido de Bar como siempre este productor sueco que, que estaría no sabiendo ver, ver un directo y que sería un, un buen una, una buena actuación para el, el festival este de aquí de Sisión el LEF pero imagino que nunca lo traerán porque no llega bastante moderno y un melenudo que no tiene Barbes de Gister, entonces me imagino que que nunca lo traerán a pesar de que te apetiendo lo por toda Europa desde Rusia hasta Islandia y nada vamos a seguir con otro par de italianos de sonido eh, bastante industrial eh, muy cañero muy cañero eh, tratase de un proyecto que se llama BR 1002 y que está formado por Bruno Liberadino y Bruno Ruggeri. Tienen un EP eh, con el sello Escudería que se llama AUGER y vamos a poner un tema llamado Envil que, eh, como su propio nombre indica, yeah, una bestialidad. Ahí va. terminaba este proyecto del dúo italiano eh, br1002 y en italianos seguimos con Donato Dossi que hay un estilo bastante diferente pero que eh, y hay también una referencia del tecno actual muy importante esta vez vamos a poner un EP que que acaba de sacar con el neoyorquino Mike Parker Mike Parker que fue así un tecno eh, bastante destinado al, a la, al, al simple consumo del DJ con temas muy lineales eh, destinados a la mezcla pura y dura y a Todos y pues es uno de los referentes del tecno hipnótico Tango eh, Año que tuvo mucha influencia en toda esta siente sueca de Nodder Electronics y es, vamos a poner un tema que yo creo que tira más para sí que se llama Paramagnetins Típico de, de Donato Dossi, y lo que se donaba por ahí alrededor era <ríe> My Parker, yo creo. Y la colaboración, yo creo, eh, no llegue que sea que falgan los temas a medios. Sí. Y creo que cada uno hace una cosa y luego la, la comparten. Y vamos a con otro proyecto de corte industrial también y cañero. Eh, tu disco en vinilo que nos apurrió el Papá Noel Negro estas navidades con una portada también muy guapa de un de un caballero esquelético en, en un panorama de de una batalla infernal de esqueletos eh, en blanco y negro un dibujo muy guapo y Un logo que lleve una orca con, eh, con un par de, de jacks, como si fueran les cuerdes. Y pues son de Nantes, ABSL, el EP se llama Adobe Trans Transchant. Y como digo, y un sonido muy potente, industrial. Graben con South London Analog Material. Y vamos a poner el tema que abre el disco, que no sé cómo se llama, porque también... Esta siente tiene la zona de no ponerlos ni siquiera los nombres, pero bueno, vanos igual. Eh, ahí va, ABSL. Otros que opten por el sonido con sustancia Con mucha chicha Los son de Nantes Y vamos con un francés Aunque de estilo muy diferente Y también ha jugado en Berlín Donde hay tiempo Y eh, prácticamente un berlines más Bueno, un berlines más no y, eh, Uno de los berlineses más importantes De la escena techno de esa ciudad Trátase de Canding Ray y vamos a poner tu tema de un LP que ya pusimos aquí eh, me parece que fue el, a estos programas al Mantis y un disco muy guapo con muchos matices y estilísticamente también muy variado vamos a poner un tema así no muy fuerte que se llama Purple Face tema este de Canding Ray como casi todos los de este disco que es muy recomendable tanto para escuchar en casa como para si queréis o si pincháis o si queréis utilizarlo para una sesión y seguimos con eh, STNS, eh, vamos a poner tu tema de, de este disco Los Insight que tenemos aquí en vinilo flamante y muy guapo y bueno, vamos a poner el tema que abre la cara de se llama Daydream y es bastante cañero y bueno, nada, lo mayor que lo escuchéis ahí va muchos escapes y muchos detallinos tienen este LP de STNS que o bien para escuchar con cascos a bastante volumen o ya en, si tenéis un buen equipo ponelo bastante a toda hostia vamos porque como se aprecia realmente la dimensión del sonido que, que, saque, que saca este productor Sevillano ha llegado ya de hace unos cuantos años en Berlín y, y vamos con la otra novedad que hemos prestado mucho, que el disco este de el doble trabajo de Varg eh, Nordic Flora, vamos a poner la parte segunda que la graba con Pulse Isolation, el otro yo que suele grabar eh, bastante con ellos y, y que bueno, también es, un sello muy importante en el sonido más avanzado del, de la electrónica y del tecno más eh, hipnótico y ambiental y atmosférico el primer, la primera parte del Nordiflora la sacó con, con Other Electronics la sacaron los, los dos a la vez este, esta también está en casete y vamos a poner el tema llamado Inger Drogger Inger Parting melodías melancólicas siempre presentes en la música de bar y vamos con otro productor de, del sello uno de Electronics, que estoy en un, en un contexto ya más de, del ambient y de la música sin ritmo, pero que a veces algo nos cuesta poner, tratase de beat fana, perdón, y un sueco también que graba con Oder Electronics y este último disco que, que acaba de salir eh, se llama Irgavan y vamos a poner la, el tema, un tema cortín que se llama Strama Tiglar, un poco para bajar el pistón. Así terminaba de brusco también el, este tema de Pizfana un tema que como podéis haber escuchado estaba basado en lo que se llama Field Recordings o sea, grabaciones eh, fechas con una grabadora de manos y más eh, capturando los ruidos ambientales y que la verdad que a mí me resultan muy agradables escuchar y Y tienen también un carácter hipnótico porque yo como si tuvieras, eh, si lo escuchas con cascos, es como si tuvieras prácticamente en el sitio donde estaba pasando esos ruidos. Además mezclados con, con otras texturas y, y demás. Yo creo que es un, algo que eh, está empleándose ahora bastante. Y... A mí particularmente me parece bastante agradable de, de oír, como os digo, y otro productor también de no de Electronics, que acaba de sacar disco con ellos, Eje Norin. Antes tiene ya bastantes trabajos asoleados. Y e un productor también bastante conocido porque es miembro de un grupo de De Suecia de, de música. que yo la verdad nunca lo escuché pero que al parecer es bastante conocido allí y bueno, sin más vamos a poner el, un tema de, de este último disco un tema bastante difícil de pronunciar que se llama algo así como Edminen, Frank, en Bait, Period <ríe> y también yeah, un tema bastante ambiental y atmosférico este era norin el productor sueco fundamentalmente de música de este tipo que estés escuchando y quiero decir que no es estrictamente tecno y vamos a ya en la recta final a, a poner a a black merlin que es un productor de norte de inglaterra que bastante así eh, náutico también con muchos pasajes ambientales eh, vamos a poner un EP que es el último que sacó pero bueno, este sorprendió hace poco con un, con un disco, un LP que grabó en Bali con mogollón de sonidos de, de esa zona grabados con una grabadora de mano Como os, como os decía antes en plan Field Recordings y luego tratados en el estudio que tiene ahí en, en el norte de Inglaterra con un resultado guapísimo que bueno ya pondremos este disco próximamente como digo vamos a, a poner el, el EP que ya solé este mes que se llama eh, Clan y que vamos a poner el título el, el tema con el mismo título ahí va suena George Thomson Black Merlin eh, con su último EP que vos dice que se llamaba Clan como el tema, pero la verdad que en un llama nombre llámese un Number 14 con el sello del sello y el Y vamos con otros para pa terminar ya porque ya prácticamente quedan 3 minutos, 2 eh Roman Progression, otros ingleses del sonido Eh, bastante asemillado a, a lo que se llamaba antes Sonido Birmingham, graben con el sello de Reyes, que por cierto va a estar aquí en, en la Noche de Reyes, ahí en, en el Lana. Un productor Reyes, como sabéis, clásico del tecno Sonido Birmingham, junto con Surgeon. Y nada, aquí está Roman Progression, tema Candice, para el próximo eh, domingo. Estaremos aquí otra vegada en Sextatrónica en Radio Crash, la emisora Libre Decisión y el programa dedicado al tecno y a los sonidos oscuros del Arden Grau Rítmico.